Onda Cero informa en este momento a sus oyentes de una noticia que ojalá no hubiéramos tenido que contar nunca. La noticia de la muerte de un compañero. Ha fallecido Juan Antonio Cebrián. De repente, por culpa de un infarto traicionero que llegó esta tarde sin avisar, sin darle ocasión a Juan Antonio de despedirse de ustedes, la familia de los oyentes de Onda Cero y la familia de sus oyentes de La Rosa de los Vientos. Esta noche no va a haber rosa de los vientos, porque se nos ha muerto el alma de este programa. El hombre que lo creó, lo inventó, lo hizo crecer y lo condujo con mano maestra hasta convertirlo en lo más hermoso que puede llegar a ser un espacio de radio. Un programa de culto, una parte de la vida de cientos de miles de personas que escuchaban, admiraban y querían a Juan Antonio Cebrián. ...su muerte nos ha dejado a todos perplejos... ...y deja a nuestra cadena huérfana... ...de una de sus voces más genuinas... ...una voz que siempre tuvo el sello de esta casa... ...la impronta de Onda Cero... ...Juan Antonio ha formado parte de esta aventura... ...desde que levantamos el telón... ...hace ya 17 años... ...un buen día llegó al estudio... ...con su música favorita en una mano... ...y su innata capacidad de transmitir en la otra... ...el resultado fue Discos Cero... ...el primer paso de una carrera que para él... ...era una forma de ver y entender la vida... ...en aquella Onda Cero que empezaba... ...a Juan Antonio Cebrial le bautizamos entre todos como... ...el Cebri... ...inquieto... ...curioso... ...creativo... ...inventor de programas muy diversos... ...Bienvenidos al Club... ...La Red... ...Azul y Verde... ...programas que compartieron siempre un denominador común... ...el afán por divulgar... La otra gran pasión de este Cebri que hoy se nos ha marchado sin previo aviso, la divulgación histórica. Solo él era capaz de convertir a Juana la Loca en un vivísimo personaje radiofónico. Gracias a él aprendimos entre excursiones científicas, grandes enigmas y críticas de cine antológicas. Gracias a él aprendimos a disfrutar de aprender escuchando la radio. Un buen día Juan Antonio, hombre de radio. ...descubrió que a sus oyentes del turno de noche... ...les fascinaba descubrir pasajes de la historia... ...y así empezó una irrepetible serie radiofónica... ...que acabaría siendo el germen también... ...de la carrera literaria de Cebrián... ...el escritor, el divulgador... ...el autor que cosechaba libro tras libro... ...abrumadores éxitos de ventas. Esta noche la familia de Onda Cero ...y la familia de la Rosa de los Vientos... ...está enlutada, hoy la vida siempre imprevisible, nos ha dejado sin uno de los grandes de este medio. Solo la muerte le podía impedir acudir a la cita con la audiencia. Solo la muerte podía apartarle de este micrófono que era suyo. Esta es la noticia que ojalá nunca hubiéramos tenido que dar. Que se nos ha ido Juan Antonio Cebrián. Uno de los grandes. Uno de los buenos. Uno de los nuestros.